Eh, propugnaba un índice de libros prohibidos él resulta que coleccionaba eh, libros sobre esoterismo en la biblioteca del Escorial tenía más de doscientos libros dedicados a, al esoterismo ¿no? y a la magia a la astrología que le gustaban mucho y de hecho...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 Contiene, digamos, toda una suerte de, de, de, de leyendas, de misterios. Eh, fíjate, 4.000 estancias, 1.250 puertas, 1.600 cuadros, 45.000 libros y 7.422 reliquias de santos. ¿Te iba a decir algún que otro hueso? Pues sí, sí. ¿no? Lo hay. Sí, sí. Unos cuantos. Unos cuatrocientos 7.422 distribuidos de una manera eh, nada casual.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 Eh, para, para morir, incluso, ¿no? que decían que los besaba con boca y ojos, dicen las mm -hmm. crónicas rodillas y huesos y pellejos de San Esteban, el brazo de San Vicente de Ferrer,